Vamos a saludar al presidente del Banco de la Pampa, Alexis Ibiglia. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Juan Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, eh, bien, venís de, de una jornada en la que la legislatura provincial dio eh, dictamen aprobatorio a los pliegos de los nuevos directores del Banco de la Pampa. ¿Qué, qué significa esto? En principio te consulto sobre esto tan coyuntural. Bueno, eh, a ver, en principio la, la comisión de poderes, digamos... Eh, ha determinado un, un, un dictamen por mayoría, luego obviamente esto se tiene que tratar en el recinto con la totalidad de los diputados, no solamente los integrantes de la comisión, pero, pero independientemente de eso, digamos para nosotros como, como directorio, sin dudas que, que es una ratificación ¿no? de, de, de la labor, pensemos que no es común que en el Banco, eh, en el banco de la Pampa eh, un, un mismo directorio ya ya vamos por el noveno año de gestión, con, con la diversidad en la composición de, de, de este directorio, y bueno, la, la legislatura por, por una amplia mayoría no, aparentemente nos no está ratificando la, la confianza y, y, y nos sugirieron un montón de, de ideas y proyectos, así que la verdad que, que, bueno, una satisfacción personal, una satisfacción colectiva, y bueno, El empujón para seguir para seguir trabajando, ¿no? Bien, esta conformación del directorio, eh, eh, para que quede aclarado, todavía no se da de acuerdo al, al nuevo proyecto que eh, elaboró el, el ejecutivo eh, ante el cambio de figura del Banco de la Pampa, ¿o sí? Bueno, en realidad en la parte del órgano de dirección, mm. eh, que es específicamente el directorio, eh, la composición es la misma. Eh, en cuanto al número de integrantes, digo, son cuatro integrantes por el, por el capital oficial y dos integrantes por el capital privado. Lo que cambia significativamente a partir de eh, la conversión en sociedad anónima es el órgano de fiscalización, es decir, claro. lo que antes era el síndico y ahora es una comisión fiscalizadora, justamente integrada por tres miembros. De esos tres miembros, uno eh, responde, o uno es designado, mejor dicho, al, eh, por, el, por el capital oficial mayoritario, uno... Eh, va a ser designado de acuerdo al proyecto eh, por eh, el, eh, digamos, por el sector oficial pero por la minoría legislativa o la, o la, la primera, primera minoría claro, o la, sí, eh, la oposición sí. va la oposición es eh, sí. lo importante y uno por el capital privado uh -huh. bueno, eso es lo que cambia más significativamente, sobre todo en el órgano de, de fiscalización, como dije y eh, cuando definitivamente quede inscripta la, la, la sociedad como sociedad anónima eh, bueno, en ese caso va, va a cambiar significativamente, digo independientemente de, los, de las personas que lo componen, ¿no? este, en, en, en el número, en la cantidad, eh, lo que más significativamente cambia es el órgano de fiscalización. Bien, eh, tengo otra consulta vinculada con esto porque en la legislatura se hizo el planteo de por qué el Banco de la Pampa eh, no está ofreciendo créditos hipotecarios, ¿cuál, es, cuál fue la respuesta oficial? Bueno, eh, nosotros dijimos, eh, o creemos, eh, incluso de acuerdo a lo, a lo que hemos hablado oportunamente con, con el accionista en esto, eh, no, nosotros creemos, eh, digamos, eh, la, la primera pregunta sería, eh, es, es, ¿no podríamos pensar, Juan Pablo, que el banco está en desacuerdo con dar préstamos hipotecarios? Digamos, eh? Creo que en eso estamos todos de acuerdo, eh, con algunas eh, vicisitudes, pero estamos todos de acuerdo. Eh, sería, ¿Sería impensado o, o sería, no sería racional pensar que no estamos de acuerdo con la herramienta eh, o con la posibilidad que el banco realmente se transforme eh, en, en, en, en la herramienta para, para, para estas cuestiones? ¿no? Ahora, eh, puestos de acuerdo en, en, en ese punto, sí creo que amerita un poco... Eh, Pensar o, o, o al menos eh, traer a la mesa de discusión, eh, bueno, cuál es el mejor instrumento para llevar adelante esa política. ¿no? Eh, bueno, lo que muchos bancos han ofrecido y algunos legisladores de la, de la oposición no, nos consultaron es eh, sobre la herramienta que algunos, como dije, algunos bancos están ofreciendo, que tiene que ver con un préstamo hipotecario eh, que tiene un ajuste UVA. Uh -huh. eh, que es la, la herramienta que en este momento está legislada este, por, por Banco Central como, como, como medio de canalización para un préstamo hipotecario que, como ustedes saben, eh, para que sea realmente eh, eficaz o, o eficiente o accesible, etcétera, etcétera, tenemos que hablar de un plazo que está entre los 20 y los, y los 30 años, ¿no? Esa es la verdadera herramienta eh, que cumple con el objetivo. Entonces, lo que nosotros planteamos es, eh, bueno, es, esa herramienta ya se usó, se usó en el, en el 2018, 2019, y generó lo que todos sabemos que generó, una, una, una, una asociación de deudores hipotecarios UBA, donde, por ejemplo, yo tengo un caso de alguien que tomó 2.800.000 pesos, y en este momento debe 124 millones. ¡Pah! Y... Entonces, la pregunta que yo hago, eh, Juan Pablo, o que intenté transmitir es, ¿es esto la herramienta que nosotros queremos? ¿Por Porque es cierto que otros bancos lo están, lo están anunciando. Ahora, del anuncio a, la, a, a los... Digamos, ¿cuánto es la cartera de nuevos préstamos hipotecarios que realmente se ha generado y se ha originado? Bueno, es muy parecida a cero. Sí, sí, obviamente. La, eh, lo, lo que pregunto es, y, y por ahí de, hasta desde la ignorancia, ¿el Banco de la Pampa no tiene otra opción que no sea UBA para un crédito hipotecario bueno, en este no momento? no tenemos otra opción porque, eh, en definitiva, lo que está legislado en este momento es... Euro uh -huh los préstamos hipotecarios con ajuste, sobre todo, y esto es lo que nosotros intentamos transmitir, con estas condiciones macroeconómicas eh, de todavía niveles de inflación altos, si se quiere a la, a la baja pero todavía altos, voy a poner un ejemplo. Si nosotros desembolsáramos un préstamo hipotecario para compra, ampliación, refacción, terminación, no, no importa, construcción, hoy de 60 millones de pesos, algo así como... 50 mil dólares, 40, 60 mil dólares oficiales, si se quiere, sí. lo que parecería algo razonable como para construir 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, no, no, no, no importa. Digo, eso, eso hoy con los niveles de inflación proyectados, que con los economistas que nosotros trabajamos tienen como proyección, eh, dentro de 12 meses agosto, julio, agosto del año 2025, esa persona en vez de 60 millones debería 107 millones. Uh -huh. Y a fines del... 2000, A mediados del 2024, es decir, del 2026, es decir, 24 meses visto, debería 137 millones. Y la cuota pasaría de 400 mil pesos a hoy, muy parecido a un alquiler, estamos de acuerdo en eso, a 1.100.000 pesos. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿es el momento, podemos asegurar que ese cliente dentro de un año o dos años, su sueldo va a ser un millón cien, digamos, el equivalente de cuota que afecta a su sueldo, que hoy es 400.000, ¿va a ser un millón cien. Bueno, todavía no lo sabemos, entonces no, no, no es un capricho eh, no, no querer lanzarlo, sino es... Sí, pensemos entre todos cuál es la mejor herramienta, cuál es el mejor momento eh, para, para, para poder llevarlo adelante. ¿no? Sí, no, y, su, no sé y supongo si es que es algo que le pro pasa en este momento a la propia ciudadanía, en un contexto en el que el salario se achica y se genera desocupación que no existía hasta hace medio año, eh, los propios ciudadanos están como no metiéndose en un crédito así. Este, Tremendo, bueno, es, es la cual. consecuencia de, bueno, de un montón de políticas yo públicas. Yo creo, Juan Pablo, que, que lo más importante es, eh, o, o digo, creo que, que el factor común que, que tenemos es, indudablemente el banco tiene que tener listo alguna herramienta para cuando las condiciones sean beneficiosas para todas las partes, porque de nada sirve hacer un anuncio... Eh, generar alguna cartera residual o muy menor y que se termine transformando en, en algo que lejos de financiar un sueño como puede ser construir o comprar la casa propia, se, se transforme en lo que hemos visto que se han transformado los préstamos hipotecarios que se dieron hace 6 o 7 años, ¿no? Entonces, esta es la posición eh, que nosotros tenemos que puede estar equivocada o sujeta a discusión, pero un poco este es el planteo que nosotros hicimos en la, en la legislatura. Bien, el banco ha ratificado, esto es, es obvio, pero estaba claro de entrada, que no va a trasladar eh, a sus usuarios, a sus clientes, eh, el... Eh, lo, lo demás que pague de ingresos brutos en el caso de imponerse el aporte solidario obligatorio, eh, eh, ¿por qué puede hacer eso el banco? Bueno, porque nosotros tenemos un accionista, nosotros somos un banco público, como siempre decimos, y tenemos un accionista que como, como órgano, digamos, eh, general eh, o como dueño del banco, nos exige, eh, a, a, él exige al directorio del banco Un, un, un, un retorno de la inversión o, o, o, o nos exige un concepto que es, bueno, el banco tiene que ganar lo suficiente para ser un banco sustentable. Bien, el accionista eh, lo aclaramos, estás refiriéndote al Estado, como desde el principio Estado, de no, la dice, charla. Yo en esta empresa necesito que el banco pueda financiar con sus propias utilidades su propio crecimiento. Es decir, si el banco tiene proyectos, tiene inversiones por realizar, las tiene que generar con su propia utilidad. Pero no más que eso, no, uh -huh. no nos exige maximizar un beneficio. Entonces, eh, en, en, en esa idea de no maximizar la rentabilidad, tranquilamente el banco puede soportar con sus números, con sus cuentas, seis meses de una alícuota mayor de ingresos brutos sin trasladarla a un esquema de precios. Pensemos que cualquier otro banco en situaciones, o cualquier otra empresa en situaciones normales cuando hace su planilla de, de costos para fijar el precio incluye el, el, el esquema impositivo claro. lo que nosotros hacemos es en nuestra planilla de costos Bueno, la incidencia de una mayor alícuota de ingresos brutos no se traslada al precio final, reduciendo el margen de, de rentabilidad. Uh -huh. Que como digo, eh, nuestro accionista nos dice, no hay problema. ¿Crees, no hay problema. ¿crees que otros bancos eh, podrían hacer lo mismo eh, eh, en esa circunstancia? No, no te quiero meter a, a, a que, a que re, hables por otros bancos, pero a, conociendo el mercado, conociendo esa realidad... Por seis meses, eh, otros bancos que, que operan en La Pampa y que tienen clientes, ¿podrían hacer lo mismo que hace el Banco de La Pampa sin problemas o representaría un cambio en su situación financiera? Bueno, yo creo que eh, creo dos cosas. Creo que hay, hay, la, la, los bancos que tienen presencia en La Pampa son, eh, su, eh, son pocos, con pocas sucursales, Y que además, eh, la temporalidad del impuesto, porque no, no es un incremento definitivo, sino que es un incremento transitorio por seis meses, y esos dos factores a mí me podrían llevar a pensar que podría ser razonable que no hubiera un traslado. Uh -huh. Si fuera distinto, eh, en el sentido de que quizás la temporalidad fuera mayor, no sé, un año o definitivo, bueno, probablemente hubiera un, un, un, un reacomodamiento en su, en su análisis de costos, pero es una, es una presunción, no tenemos no, no, no claro. ninguna herramienta para asegurar. Y, y para entenderlo también un poco mejor, ¿ese traslado en qué podría consistir? Eh, quiero decir, la, y, y, y lo pregunto porque es un, un debate central, la oposición dice no hay que eh, aumentarle seis meses ingresos brutos a los bancos porque esto trasladan al cliente, ¿en qué podría consistir en la práctica? Bueno, podría consistir en todo lo que tiene que ver con los precios, y los precios básicamente de un banco son dos. Las tasas de interés, es decir, que cuando un cliente va a descontar un cheque, bueno, la tasa de descuento de ese cheque es un poquito más alta que la tasa que usualmente paga, o en el precio de las comisiones. Eh, la comisión de un de un paquete o la comisión de mantenimiento de una cuenta corriente o la comisión de una caja de seguridad bueno en, en, en, en cualquiera de los aspectos donde se se manejan precios no podría ser tanto tasas como como comisiones, ¿no? Uh -huh. Bien. ¿Cómo dirías que le está yendo al Banco de la Pampa en un contexto socioeconómico doloroso, complejo, con poca perspectiva de futuro y donde venimos de este famoso lunes negro que afectó a los mercados mundiales y derramó en la Argentina? Sí, nosotros, Juan Pablo, eh, como, como dije, me, me parece que está bien hilvanar la, la pregunta que me, me parece muy oportuna con, con lo que veníamos hablando, en el marco de lo que nuestro accionista nos indica y, y, y en función de las últimas medidas que nosotros hemos puesto que tienen que ver con, eh, en este momento, eh, quizás no tanto priorizar eh, la inversión, sobre todo de las pymes, sino eh, tratar de sostener el consumo, en virtud de esta situación que, que bien vos describiste, eh, las últimas medidas que tienen que ver con eh, justamente a, atacar ese problema eh, o, o tratar de sostener eh, ese problema, eh, digo, eh, la promoción de alimentos, la promoción de préstamos personales, los aumentos del límite de tarjeta de crédito, el préstamo con tarjeta, el famoso 20 cuotas eh, con 20% de interés total. Bueno, todas estas medidas, nosotros tenemos una primera evaluación del, del impacto de los números y ha sido realmente significativo, realmente significativo, uh -huh. tanto para el usuario de la tarjeta eh, el usuario final, el, el usuario del servicio financiero, como para los comercios. Yo me he reunido con, con las cámaras, con las cámaras de comercio, de Santa Rosa, de Pingo. bueno, la, la, la, realmente la herramienta que está vigente hasta, hasta el 31 de agosto ha generado efectos eh, muy importantes en esto que digo que es el so sostenimiento del, del consumo, y también de cara a las pymes, nosotros largamos la, la, la línea de, de, para pago de aguinaldos, pensemos que casi 25.000 empleados cobran sus saberes a través del banco, eh, y en ese sentido la línea de, de aguinaldo estuvo, estuvo vigente a, a, a tasa cero, sí. y, y más de 2.000 pymes uh -huh. cobraron, este, sacaron el préstamo para pagar sus aguinaldos a través del, de, de esta línea. ¿no? Entonces, bueno, todo eso en esta situación como dijiste vos, de emergencia y de intentar sostener el consumo, eh, creo que, que el rol del banco ha sido, ha sido muy importante y, a, y ahí nos, nos, nos estamos manejando, tratando de, de acompañar al gobierno provincial en esta situación tan compleja eh, y bueno, tratando de ayudar en lo, en lo, en lo que podemos. Eh, la promo alimentos ha tenido un impacto que, bueno, lo percibimos cotidianamente, no sé si tienen, este, está planeado el banco continuarla después de agosto, decímelo ahora, pero sí te pido eh, sobre esta cuestión una reflexión, no sé cuántos años tenés laburando no solo en el banco, sino en el sistema financiero en general. Eh, si habías imaginado alguna vez que... Eh, se iban a plantear créditos en la Argentina para comprar alimentos. ¿Cómo qué, Esa reflexión te pido. Bueno, eh, no, la, la respuesta contundente es no, yo llevo varios años quizás más de los que este, trabajando en el banco y bueno, uno nunca se imaginaba que la, que la herramienta de la tarjeta de crédito, porque pensemos que, que en definitiva es el pago con la tarjeta, es, es en un pago, no hay un financiamiento muy largo, pero en definitiva hay un financiamiento. Eh, iba iba a llegar a esta instancia, eh, pero bueno, eh, las circunstancias son las circunstancias y, la, y las herramientas que podemos poner a disposición las ponemos. Nosotros tenemos en este momento más de 500 comercios que, que lunes y miércoles hacen sus ventas de alimentos con 10 mil pesos de descuento semanal, 40 mil mensuales. Creo que es muy importante. Eh, tengo por ahí anotado más de 32 mil clientes lo han utilizado o la utilizan. Eh, y bueno, creo que no es menor, ¿no? Pensemos que pueden ser 32.000 familias que de alguna manera recurren a, a la herramienta y de referencia de, de comercios que realizan ventas eh, de alimentos, lunes y miércoles generalmente duplican el monto de ventas respecto del resto de los días de la semana. Claro. Es decir, que también el, el, el usuario eh, ordena sus, sus compras Y, y bueno, mientras podamos lo, lo vamos a mantener, seguramente eh, será una decisión del, del señor Gobernador, pero eh, hasta ahora tenemos vigencia hasta el, hasta el 31 de agosto. Alexis Ziviglia, gracias por el contacto y si quieres agregar algo más informativo o reflexivo respecto a estos temas, te escuchamos. No, no, te agradezco a vos siempre la, la posibilidad, como decimos nosotros, de ayudar a difundir todo lo que, lo que está vigente. Eh, bueno, que es el, el canal natural de, de información. Así que desde ya agradecido por la nota. La... Dale, gracias. Muy bien, Alexis y Biglia, con algún problema ahí en la comunicación, pero no nos impidió entender lo importante, es el